Gent de Sardanyola. de Sardanyola. de Sardanyola. de Sardanyola. de Sardanyola. Gent de de Sardanyola. de Sardanyola. Gent de Sardanyola. Hola, soy Carlos Aranda, eh, tengo 54 años, he venido a vivir a Sarrañola, o vine a vivir a Sarrañola, hace año y trabajo en el Ayuntamiento, en Cultura. Eh, soy natural de Hinojosa del Duque, la provincia de Corpa. Al 1963 1963, eh, concretamente a, a San Ildefonso de Cornella, y al 64, al mayo del 64, vas a venir aquí a Sarrañola. Eh, bueno, los paras, pues, van a aquí a, a Cataluña, las demás ya eran aquí y, bueno, tendría pues, de eh, 11 años. Mi primer recuerdo, eh, pues, bueno, claro, eh, eh, yo vine de una ciudad que, bueno, de una ciudad donde estaba viviendo en San Ierfonso, que era eh, prácticamente todos bloques de, de, de piso, de, de plantas de 5 y de 7 y 10 de altura. Y, claro, al venir aquí a Sarañola, pues, bueno, ...se parecía más, digamos, a mi pueblo... ...como recuerdo, en esa edad, pues... ...el pueblo, bueno, era un pueblo, pues... ...bonito, eh, casitas, eh, muchas viñas... ...uy, es un cambio, o ha sido un cambio enorme, ¿no?... ...eh, Sarañol ahora, pues bueno... Eh, ...más que un pueblo, es una ciudad, ¿no?... ...la habitante que tiene... ...eh, luego, eh... ...hubo, en el tiempo que yo estoy hablando, pues había mucha industria... ...bueno, había... ...bastante industria, ahora hay pero muy poca... ...aparte de lo que han puesto ahora del parque tecnológico ¿no?... ...pero bueno, eh, Sarayola pues era una ciudad, un pueblo... ...un pueblo porque era pueblo cuando vine... Eh, ...muy bonito, muy agradable... ...las calles, un pueblo muy tranquilo, bien... ...antiguamente pues prácticamente... Eh, ...tanto unos como otros nos conocíamos todos ¿eh?... ...como vecinos ¿no?... ...hoy eh, ha cambiado mucho... ...recuerdo muchas cosas de, de, de crío cuando vine aquí... ...porque prácticamente era un crío, tenía 12, 11, 12 años ¿no?... ...y entonces yo recuerdo que al venir aquí... Eh, ...vinimos a, al barrio de Bonasor... Eh, ...los pisos de la Taidesa, eh, eran conocidos... ...y son todavía conocidos como los pisos de la Taidesa... ...y claro pues con los compañeros de colegio... ...pues hacíamos jugábamos al fútbol... ...montamos un equipo de fútbol, se llamaba el equipo de Taidesa... ...que más adelante fue... ...fue creciendo, estuvo un tiempo ¿no?... ...y a nivel así pues bueno... ...de fútbol pues sí, jugábamos y jugábamos aquí... ...en un campo de fútbol que está cerca... ...bueno estaba cerca de, del centro de trabajo de aquí del ateneo ...que es lo que llamamos las casitas de los maestros... ...que ahí estaba el campo de la Cabrera... ...jugábamos de fútbol, teníamos el equipo de, del Teirese... ...y luego montamos el San Medí... ...prácticamente cada día te lo están recordando... Eh, ...de que las energías día que ser más pura ...en fin, todo... ...pero yo creo que aunque lo sepamos... Yo no sé si en el fondo se está haciendo algo realmente porque porque esto se, se pare porque evitarlo lo no vas a evitar no eh, si sí, todo el mundo se queja y muchas ONGs que trabajan en el tema pero mm, Eh, si digamos lo, los que realmente podrían hacer alguna cosa como son países no solamente españa sino países de mayor industria o mejor eso no hacen nada no sé pero no quiero verlo desde ese punto de vista tampoco porque a ver si te pones a, a pensar en todo lo que puede pasar no vivirías O sea yo para mí ahora lo mejor es vivir el día a día hombre eh, yo me acuerdo que ha tenido mm, de muchas cosas hoy no puedo decir lo mismo. Pero yo recuerdo que cuando entré a trabajar aquí, pues, eh, en los que estábamos, mejor dicho, pues éramos prácticamente una piña, no mirábamos nada más que el servicio del ciudadano. Eh, recuerdo que, que, bueno, todos los actos que normalmente se hacen en lo que es dentro del centro, de Ateneo, digamos, y también llevábamos el recuerdo de que eh, nos dedicamos a hacer las fiestas del pueblo, la fiesta del Rousset. ...todas fiesta digamos... ...y lo hacíamos lo mismo que estábamos trabajando en el Ateneo... ...y entonces aquello... ...se llevaba de una manera muy... ...o sea, muy unido ¿no? ...no ahí no había ni... ...ni si tú eres tú o tú eras esto o eres el otro... eres un mando o no dejas de ser mando... ...éramos todo una piña... E ...incluso planteábamos... Eh, ...reuniones de cara a, a formar o hacer nuevos cursos... ...y aquella época pasada... ...eh, me gustaba... ...sí... ...fue, ahora no recuerdo exactamente qué año... Mmm, ...pero recuerdo que estábamos haciendo... ...o preparando los, los trabajadores de aquí de Ateneo... Y, ...y compañeros de que venían a hacer otras actividades... ...una obra de teatro... ...de cara a una nit de ilusión para todos los niños... ...y hubo un accidente en el teatro y murieron dos personas... ...y ese es mi peor recuerdo... ...a ver, en este centro... ...ha habido muchas cosas... ...agradables de visita que también hemos tenido... Eh, y agradable o es sea, lo más agradable es poder venir a trabajar con alegría, con compañerismo, que hoy por desgracia no puedo decirlo. Yo vengo siendo o, o, formando parte de del sindicato desde el año 83, 84. Eh, estuve como delegado de de la junta de personal aquí en Estravitamiento. Eh estuve 4 8 12 años, luego estuve tuve un tiempo que paré y ahora vuelvo otra vez, bueno ya hace años que he vuelto ¿no? con el tema de no estoy digamos como <coughs> delegado de junta de, de personas del ayuntamiento pero estoy en la sección sindical, o he la sección sindical del ayuntamiento de aquí de Sorayola es un fregado, si, sí, tú lo has dicho, pero bueno eh, son cosas que que, que hacer a veces o te sientes obligado no obligado sino porque te guste no pero eh, ves cosas que, que son injusticias y, y tú intentas aunque a veces no puedas conseguirlo pues intenta eh, que por ejemplo pues no sé pues que el trabajador pues esté a gusto o, o llevar al límite dentro de lo que es la legalidad sindical eh, el, el comportamiento por parte de la empresa como por el trabajador hubo un amigo que me decía que solamente una casa es una política y entonces yo no voy a decir que no sea político no me dedico a la política desde luego no me dedico a la política pero quieras que no, siempre llevas algo pues un amigo es el que no te pide nada a cambio y, y, y siente su apoyo en, en cada momento el que no te pregunta el porqué eso para mí es un amigo sí, un recuerdo para mi familia un músico Back. una ciudad una película Cuentes sobre el Uruguay. Una canción. Guendolín. Una playa. Salou. Una época. La juventud. Un país. España. Un libro. El Quijote. Un personaje. Felipe González. Un sueño. Un viaje. Viajar a la India me gustaría. Un olor, un perfume, un aroma. El olor a flor en la rosa. Un recuerdo de la infancia. Eh, un recuerdo de la infancia Las palmas de trigo como se Cómo se hacía Cómo se, se limpian El trigo Mi época de pesca en el lago Sarrañola Al lado del castillo Un recuerdo de juventud Los primeros pasos con los compañeros eh, Con las chicas Una bebida Cerveza Una comida Me gusta el arroz Un color eh, El azul Una flor La rosa un lugar perdido. qualsevol muntanya pirineus it's a <música> rainy world the shivers on my spine could be what we fallen man all the time we, we could be Oh, we should be In On the windy porch tonight Here comes your girl the dull porch love your thoughts will come past the women and the men where the story ends in the voice from up above you say Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir. Conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto, su hogar. Yo he buscado en mi alma Queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás mejor tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás cuando vi, aún no recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aunque te acuerdes de mí. A la hora de alejar de mí He pedido al silencio que me hable de ti Le He vagado en la noche queriéndote oír Y de al orgullo del viento he de oído sentir Tu nombre vuelvo a